En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araujo, nuestra entrevista central de esta jornada. Como anunciamos más temprano, está Álvaro Jaume acá con nosotros, compartiendo con Mate y todo. ¿Cómo anda, Álvaro? Muy buenos días. A Osangérez, a Marce, a Blanca, a Controles, a todos. Un buen día a toda la audiencia. Bueno, estamos con una conversación ya iniciada, obviamente, ¿no? Sí. Durante la tanda, con mucho tema, pero nosotros lo invitamos por una razón muy específica que la audiencia conoce también, porque en aquella causa que se le abrió a Álvaro y a varios compañeros más desde eh, la Suprema Corte de Justicia ahora toman una especie de última resolución sí, final, sí, ¿no? Sí, sí. A la que no se puede apelar acá por lo menos, acá adentro. Claro, eh, pero ¿dónde confirma nuevamente los pone de nuevo como criminales? Exacto. Y bueno, quería yo te dije, Ángeles, antes de empezar sí, una pequeña sí. anécdota que está buenísima, tiene que ver con esto. Estábamos en la olla, digo, todos ustedes saben la, la audiencia, más el general de la 36 sabe la historia de la olla popular, y estábamos sirviendo Este, el miércoles pasado, okay. estamos a viernes Y de repente yo, Vamos conversando y voy preguntando el nombre Transmito el mío, yo sirvo de atrás De, de una, una barra que hay Y le pregunté con muchacho, nombre, Diego, Diego Me dice, no sé no es de los que viene siempre No claro. hay gente que viene a veces Está viviendo uh -huh. un montón de gente de caras nuevas Nosotros tenemos un núcleo firme Por ejemplo, que son unos 30 Entre 20 y 30 que vienen al firma picar Y después viene todo el malón al medio de día retirar, ¿no? Y entonces le digo, ¿No, Diego, y me dice, yo de mí Álvaro. Ah, pero vos sos que salís en la 36. <risa> entonces salvo un silencio, mamá, está <risa> lleno gente, ¿no? Le digo, Diego, sos escucha la 36, pero te mereces cinco porciones más. <risa> Buena carcajada, general. ¿Cómo ahí? Qué, qué increíble. Y nos reímos, estaba así. Digo, el otro día alguien digo, comentó, mi hijo, Fernando todo. Vázquez, Dice, me conocieron por la voz porque me escucharon en la radio. Y entonces me dice, cuando vas la a la ]ificación. 36, mirá, me parece un atrevido. Cuando vas a la 36, es toda risa y joda. Y es, es como que, le digo, sí, es que a mi casa. Y claro, la, había casado. Claro. Increíble, pero fue increíble. Estábamos todos, Diego, sí. ¿Y de dónde es, Diego? Bueno, no sé. No la primera vez que venía a la boya. Esto le Bueno, bueno, si está escuchando, te, te le mandamos ayuda Te que te dijimos Que te dije que venía hoy viernes Y que te vamos a, a seguir el rastro claro, De claro. aquí en más ni que hablar. Que bueno, se comunique si puede, sí, sale, Pero increíble, ¿no? Además barbaro, tiene grucitos chicos. De este deben, así que hola conquista saber que entre los oyeros de nuestra querida olla popular está una gente, un oyente de la 36. Te corte, Ángel. como dice, este Diego, dice, "Vos vas allá y hacé cualquier cosa." Bien, así tiene que ser. ¿no? Deculpa, no, tiene no sé. que bueno, era la anécdota. Bueno, pero esto los tomó de sorpresa a ustedes, se la bueno. esperaban, eh, podían haberse haber dejado correr y Bueno, acá viene, no sé si les parece una posibilidad también, y refrescar un poco la historia, ¿no? Sí, claro. Por las dudas de que haya gente que no está tan clara en lo que claro. pasó, y a cuenta años. de lo que esa pregunta que nos hacés, que me hacés, uh -huh. es cómo lo reaccionamos, qué pasó con nosotros. Nosotros teníamos claro que el proceso fue así, en términos jurídicos, el primer, en, en este Uruguay hay siempre dos instancias, en un proceso judicial normal, y luego la tercera, la Suprema Corte de Justicia. Mm. Cuando nosotros en el 2013, por los hechos que después vale la pena hablar, sí, y claro. explicar por qué, este, nos procesan, la primera tipificación que nos hacen es sazonada. Que esa fue la jueza Merialdo, no sé si se acuerdan. Sí. esto claro. te acuerdas, Ángeles, porque claro. somos veteranos. Bueno. Sin embargo, el amigo, vuestro mío particular, era candidato al Partido Colorado, Tuyo. Gustavita Subía. <ríe> qué personaje, qué persona Bueno, después merecería, en particular, ameritaría una palabrita de todos nosotros sobre ese personaje. Él era el fiscal de la causa hijo, por si alguna gente no sabe, de los dos generales hijo de uno de ellos en la época de la dictadura, ¿te acordás? Sí. teníamos las regiones militares número dos y tres estaban hermanos de los hermanos Subía. Claro. Y este, este es hijo de uno de ellos. Este es hijo de uno de ellos. Exacto. Es el legislador el que ustedes ven en la actual, televisión Y candidato ahora a presidente Por el partido colorado ¿no? bueno, Y fue el que habló de las niñas Y las mujeres de 11 años Exactamente, que, que, que teniendo, quedó la nada todo eso Eso quedó la nada Pero ahora, Que nosotros lo mencionamos en el comunicado sí. nuestro, bueno, Él estaba fiscal ahí Y él no había solicitado eso nada Sino que había solicitado Atentado, que es mayor en grados uh -huh. Y la jueza Merialdo suponemos en son de apañar un poquito poner baños fríos a la cosa tipificó a su nada nosotros apelamos en eh, nuestro equipo que ahí estaba está Fagundes Assay ¿no? en aquel sí. momento buenas tardes se jubiló no etcétera María Fuente la abogada de Om, Gonzalo Galíndez, ¿no? etcétera, son el equipo abogado claro. se apela por inconstitucional en el 2015 nos dan la razón entonces el eh, que cuando uno apela por inconstitucionalidad queda en suspenso el proceso era inconstitucional la zona la zona perfecto Ahí va. vamos es más para nosotros fue todo un triunfo que es así no la esperábamos tan clara largo ¿no? mm. y esa se gana lo normal después vamos a hablar vamos a hablar de ver debemos de todo el contexto político y los porqués toda esta historia sí. pero lo normal ¿qué hubiera sido declarada la inconstitucionalidad, que se archivo la ¿Qué hace el amigo Gustavito Subía a un fiscal? Porque después renunció para hacer política y sí. salió electo en esta última legislación como el diputado. Legislador. No, claro. Vuelve por sus fueros. Es más, en aquella instancia previo, que nosotros lo ponemos en el comunicado nuestro, en aquella instancia, que es lo que dice? Yo no voy a descansar hasta no ver los presos. A estos personajes. ¿Se lo dijo públicamente? Públicamente. Eso, eso, eso nosotros lo retomamos a la época cuando veamos los hechos sí. lo retomamos en el comunicado porque lo dijo en varias radios, sí. ¿no? Él tenía. Por lo tanto, ¿qué hace? Vuelve por su fuero, vuelve a acusar y ahí se reinicia todo el proceso. Entonces, primera y segunda instancia. Para ser la breve la parte jurídica. Ellos en principio habían seleccionado siete de las centenas. Ahí en la en la sentencia ponen 50 personas. Yo calculo de que estamos entre 100 y 200 sí, arriba sí, sí. en el en el, digamos, el lugar de ceremonia arriba en el palacio abajo era éramos miles este lo real este es que elige siete. Mm. que vamos a repasarlo el tambero que en paz murió en el 22, el 23 sí. de febrero que estaba en la causa nuestra Irma Leites, Jorge Zavalsa, yo digo el tambero y capaz que sí, alguno no sabe, aclarar. no más vale aclarar el Indio Varela, Varela. Varela, Patricia Borda y los tres jaumitos. Sí. El papá que está hablando acá y, lo, y los jovenes, ¿sí? que son semejadas a otras que nene, ¿no? Seguro. 50 y 51 años. Mayor de 18. <risa> Mayor de 18. <risa> bueno, esos fueron los siete que eligieron. Después vamos a tocar el tema de por qué, que está en la sentencia además. Lo cierto es que Patricia Borda se separa. Nosotros decidimos, resolvemos en colectivo la causa sí. y la mantenemos, quedamos seis. Entonces, Patricia ahora va por su lado, se separa de la causa nuestra, con expediente aparte, y quedamos los seis. Que en el expediente este, cuando se retoma con la acusación nuevamente de su vida por atentado especialmente agravado, terminan sentenciándonos seis, cinco, porque el tambero murió, sí. se murió a los cinco, nos terminan sentenciando ya no como habían hecho en primera instancia que era autores, Jorge Zavales, Ermalete y Álvaro Jaume, cómplices Aníbal Varela, Eduardio Dio Jaume. Eso fue la primera claro. instancia. Ponen a todos en pie de igualdad en un sentido, somos todos, ¿no? atentadores, digamos, sí. realmente autores, digamos, en calidad de autores y lo que solicitan son 24 meses de prisión. Que una aclaración, porque hubo gente que llamó desesperada ahora. Claro, claro. En Uruguay, cuando te ponen meses y con el tope de 24, es escarcelable. Por claro. eso estoy acá, tranquilo. Claro. Si no, no estaría tomando mate con ustedes. No, Estaríamos haciendo la nota ya. Eh, Estarían, como dice Vicente, no dijo, que me iba a traer unos caramelitos de miel. <risa> <risa> Estaríamos en, <la poma>. <risa> en el Concar haciendo claro. la entrevista. O en bueno, el Penal de Libertad, yo sospecho, el pe... con el cariño que nos tienen, capaz que nos hacían recordar viejas épocas. Seguro, ¿no? seguro. Nos pone a, a Irma la llevarían a, a Punta Rieles, a mí, al, al penal, ¿no? Digo, pensando, porque las cranean. ¿eh? Uno a veces es un poquito ingenuo, pero no dan puntadas y ñudos, como decían los veteranos. Sí, claro. Bueno, ahora... Entonces, es terminando la parte jurídica, sí. nos tipifican a los 5, porque ya también estaba muerto, atentado, especialmente agravado, 24 meses de prisión. 24, yo 12 meses, Eduardo Diego y, el, y el claro no, eso La única diferencia es en la cantidad de, en los sí, tiempos. Sí. Pero la figura delictiva es la misma. Quedaba que vino toda la apelación y la movida que hicimos el año pasado, sí, que donde claro. estuvieron todos, hicimos la marcha, ¿se acuerdan? Sí, claro. La conferencia de prensa que hicimos en Adión, que estuvo relativamente bueno porque incluso hubieron algunos medios como Caras y Caretas, La Diaria y Voces, que estuvieron presentes, que esta vez no se animaron a sacarnos nuestro comunicado. mira Por eso, aparte, más que nunca agradecer, <risa> resaltar la conducta de La 36, porque ustedes lo leyeron yo te... uh -huh. eh, y lo difundieron y me invitaron acá, sí, sí. Este, y estos tres medios que supuestamente son progres hacia la izquierda, pongamos todo en relativa calidad, este no sacaron nada, ¿no? ninguno de ellos oficialmente publicó, porque ¿qué pasa? que Apelamos y queda la Suprema Corte, y la semana pasada se, tenemos la sentencia definitiva, inapelada, de, de la Suprema Corte, Corte de Justicia y ya no hay nada más que hacer, salvo como vos pregunta vos, sí. que nosotros quisiéramos verlo. Lo dejamos por ahora, no lo tenemos algo internacional que sí. se puede hacer, pero no estaba en las miras nuestra todavía, ¿no? Está claro. Pero Álvaro, eh ese es cárcel escarselable, o sea, es no carcelable. no corre riesgo de procesos. Eh ¿Qué pasa? se terminó esto es lo último. ¿Por qué ustedes públicamente salen Pero déjame que te cuento un detallecito sí. que es un mate. Dale. Dale. Eh, te cuento esto que está bueno sí. Que yo no sabía Una vez que está la sentencia definitiva Que, digámoslo así De los cinco, por ahora la firmaron Diego y el indio Te la llevan a tu casa, cae la policía Todo ah, un mira. aparato, sí. el aguacil del juzgado Y tenés que firmar la sentencia Diego la firmó, el indio la firmó Quedamos Eduardo Irma y yo Lo que yo no sabía No teníamos claro sí. Es que esto pasa Lo que se llama un juzgado de actuación y vigilancia, de ejecución y vigilancia, en ejecución vigilancia donde el juez ahí define, le da forma definitiva de manera administrativa a lo que es esa libertad vigilada que tenemos. Ah, porque es libertad vigilada. Claro. Entonces, te puede definir que vayas todos los días a firmar, ¿Mm? como nunca. O sea, ese juez instrumenta. Te puede definir tareas comunitarias, te puede definir, por supuesto, si quieres salir del país tenés que preguntar y obviamente podrá decir que sí o no. Lo cierto es que es libertad vigilada. Sí. Todavía no tenemos esa figura concreta administrativa sí. <coughs> y lo que sí es real es que si pasa, habría que confirmarlo, me lo dijeron, yo no lo hablé todavía con sí. Fagundes y con Eloísa, la compañera, yo. Sí. Esta, yo la llamé para confirmar que si pasa los cinco meses quedás en libertad vigilada pero no tenés que hacer nada especial, ninguna medida ninguna sea. especial. Social. Si hay silencio. Más allá de claro. firmar la sentencia No tenés que hacer nada Estamos en el estado de libertad vigilada claro. Ese es el estado de la situación actual Para que tenga claro la gente digo, Creo que acá lo que sí Como vos tu buena pregunta era Lo sorprendió A mí no me sorprendió Que me destacó Y no me lo imaginaba son La sentencia tiene 59 páginas Y en las 59 páginas Retoman toda la historia Por eso vale la pena volver a hablar sí. de lo que pasó ahora. Sí. Donde nos dejan como unos terroristas, nos escrachan ah, totalmente. Sí. Fundamentan que no fue una protesta pacífica sino que fue violenta. Y segundo, ¿por qué nos eligen? ¿No? Porque descalifican la idea de que fue selectiva políticamente y si sí fue por lo que hicimos ese día. Bueno, todo eso sí. lo ponen en la sentencia. O sea, no es cualquier sentencia sí. valdría la pena leerla yo la releí anoche ya está, creo que lo, lo esencial es esto que estoy transmitiendo sí. pero lo hacen con detalle no y por supuesto que se dedican a deslegitimar toda la apelación de Fahundes y el equipo jurista no sí. que eh, fue muy contundente no solo que el derecho a la protesta no judicializar no criminalizar no seleccionar siete porque éramos 100 que estábamos ahí arriba etcétera. Y bueno, ellos se dedican fundamentalmente a ir el contra, o digamos, denegar esta apelación, esta casación. Bueno, esa es la realidad, quiere decir que políticamente siguen mirando este muy firmes, ¿no? Muy claritos de lo que si quieren. Si hay antecedentes también. Obvio. Que es lo que porque uno piensa, si saben que no van a ir presos ni nada, se va a quedar con las ganas su vida. Eh, <risa> sí. porque claro eh salir a hablar de esto, ¿no? Porque sacarlo de lo jurídico, claro, exacto, y subirlo y, y de la Suprema Corte y llevarlo hacia afuera, exacto. es necesario hacer. Es más, incluso una de las cosas que nos sorprendió, a mí me sorprendió por lo menos ahí quiero hablar sí. este en personal porque a veces uno puede, yo qué sé, capaz que a Irma sí, tanto o a otro no. Este, a mí me sorprendió que todos los medios lo sacaron ganó digo, muchachos, uh -huh. Y por supuesto, luego uno que sacara nuestro comunicado, ¿no? Este, entonces digo, quiere decir de que sigue muy receptivo el mecanismo mediático social sí. para la línea política en defensa de la impunidad. Agrego que hay algunas cosas que están lindas, historia, esta historia. Este qué es? Por ejemplo, eh, cuando el no sol, ah, Vamos a hacer la pausa. Si no digo, si no digo, el de la digo, olla tiene razón al más cualquier relajo Exactamente. Que... Exactamente. Bueno, seguimos conversando a cambio en, en la radio con Álvaro Jaume y vamos con dos mensajes, Gerardo y Alicia dice, "Tiemblan los tiranos bendepatrias ante el paso digno y majestuoso de los hombres libres como ustedes, ¿Ah, Álvaro." Y Nelson manda este audio. "Buen día, compañeros." Parece una tomadura de pelo hablar de justicia y democracia en este país donde los narcos, el tema pasaportes y muchos, etcétera, hacen lo que quieran y se condena a los luchadores sociales. Cuando la doctora Mota se puso muy molesta para algunos, dijeron que el expediente se había puesto muy pesado para ella. ¿Quién lo llevaría en la mochila? Y que había que ponerla a dirigir un jardín de infantes. Bueno, no perdiendo más. Un abrazo, saludos a Jaime y felicitaciones al programa. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el audio de Nelson. Desde de el Tala. Uh -huh. Tala. Desde la plaza del Tala. <coughs> un abrazo, Nelson. Bueno, bueno te cortaba cuando sí. arrancabas. Vos Estábamos hablando ahí que algo es muy importante porque a, no, a mí me sorprendió, insisto... Eh, ¿Con qué facilidad y con qué celeridad todos publicaron la noticia? Claro. ¿no? Lo cual demuestra, uno, la percepción que tienen los medios de dónde está el poder y co con qué facilidad se ajust ajustan a las normas de ese poder. Y claro, el sentido de esta sentencia es bien ejemplarizante. ¿no? Es decir, miren muchachos, que fue lo que Subía dijo desde principio, Nosotros cometimos el grave error de mancillar el palacio, es como el palacio del rey, sí, sí, sí. El palacio de la justicia, eso que dice Nelson. Mm. Nelson, notable, simplemente Jaume metele una u a la ahí que está buenísimo. <risa> claro, no, eh, no, no, no, Jaume. Eh, que, que pero eso una cosa, ¿no? Jaume es Jaime en catalán. Mira. Bueno, Así que está estuvo adelantado. bien. En, en catalán. Pero de verdad, este mancillamos y había que marcar la conducta. Porque además una cosa que hizo Canal 4, y venían varios compañeros, vinieron a la chácara a contarme, de la semana pasada, este uno de los días, no quiero estar repasando, ahora si sí, miércoles o jueves, pasaron la noticia, sí. informativo en la mañana, mediodía y noche, y no solo pasaron la noticia, que fue lo que hicieron la mayoría, sino que pasaron las imágenes de aquel día. Entonces, creo que la audiencia, la televisión, que no es es consciente y muchas cosas más, merece la verdad. Si uno mirá esas imágenes, por supuesto, violencia hubo. Pero entendámonos cómo fueron los hechos, ahí sí vale la pena repasar sí. los hechos, para ver dónde se origina la violencia y en qué culmina. Nosotros estábamos todos esos cientos allí arriba, que aclaró, podrían bueno, haber subido muchos más, todo lo que querían, fue así. Cuando llega la jueza Mota, los que sentimos por historia... Estábamos en los expedientes. Todos teníamos claro una cosa de contexto que me la han preguntado muchísimo. Tengan claro, una no es coincidencia, una característica al momento. Presidente, José Mujica. Ministro de Defensa, el extinto señor Huidobro. Ministro del Interior, también ahora extinto, ¿no? Después fue que... el Bichu Boromi. Uh -huh. Y un antecedente de toda esa impunidad pactada histórica que viene confirmándose era como la jueza Mota, nosotros por ejemplo estábamos en la causa del Buizolanza y teníamos claro que a 13, a 14 oficiales iban para adentro, iban a ir este cuando nosotros más nos carió la jueza con los oficiales la verdad que venía desarrollando una acción cuando yo, la veces que ese día fui esta boca Mías me decía, estaba la Bianchi ahí en el panel y decía, no es la única que ha luchado la Bianchi, no es la única que ha luchado por los derechos humanos, le digo, no seas mala no, en aquel momento va a integrar el panel, está Bocas Mías, esa chanta no hay cosa más chanta que esa mujer perdón, le decía la mujer, disculpas pero él le hace mal honor al género bueno, ni siquiera está de acuerdo con la ley no son santas pero bueno, volviendo lo real es que Mota los iba a poner, iba a fisurar ese pacto de impunidad. Eso era verdad. Uh -huh. Y el que en enero, porque lo nuestro ocurrió el 15 de febrero, viernes 15 de febrero del 2013, el quien en enero sale presidente de la República, el que iba a las marchas los 20 de mayo, diciendo, soy presidente, pero es la justicia la que tiene que sí, aclarar. Y allí va con, con su Lucía, tan humilde, no a las marchas de los 20 de mayo. Bueno, ese señor, Pepito, dijo, no porque la jueza emitió juicios políticos indebidos, poco menos que marcándole el camino a la sanción que debía aplicar la Suprema Corte de Justicia sobre los jueces después no Eso de fue, exacto, de eso fue porque Página 12 le había preguntado a Mota, si siempre lo recordamos, de cómo avanzaba la causa, claro un órgano argentino, de cómo avanzaba la causa de los derechos en Uruguay. Y eso, lo que dijo la Mota fue que venía retrasada. Pero eso ya, para que vea eso que acaba de decir tú. La querían cambiar. Exacto. Claro. Exacto. exacto, ya había estado en la marcha también, ¿se acuerdan sí. que habían hecho uh -huh. todo un lío? y habían amenazado con sancionarla porque había estado presente en la marcha el 20 de mayo del año anterior, sí. etcétera, etcétera. venía Porque se daban cuenta que venía justamente a quebrarles el pacto de impunidad. Sí. Entonces, otra que independencia del poder de un poder con el otro, una vergüenza. Es más, yo he ¿ustedes vieron que Armando Castaño de Bat suplantando a Javier García se el lujo de decir un blanco con cheto, ¿no? de derecha, Sí, el, blanco, el lujo de decir que va lento y que hay que buscar un poquito más y más rápido yo decía, nos toman el pelo y que pasaron 15 años de gobierno no yo me acuerdo cuando la Unidad Popular, cuando el flaco planteó, mm. no es la propuesta, lo primero ¿no la primera, anular eh, anular la ley, dicho sea el paso eh, eh, no, yo a veces pienso en nuestro querido bueno, que vea bueno, Sartú, el viejito Sartú, lo que hablábamos ¿no? lo que sufrió el viejo con toda la historia y este Y ni, ni siquiera, bueno, allí quedamos solos está como está bueno alguno. recordar Entonces, la historia siempre porque, no sé si está de acuerdo, pero ¿Sí? ¿Sí? va pasando el tiempo y se es acentúa, perfecto. año a año se acentúa eh, la falta de, de conocimiento de la historia, no de la historia de Artigas. No, no, perfecto, la usted está de presente. 70, la historia hace cuatro o cinco años. Pero esto estos días? días... Es como que están los buenos y los malos. Perfecto. Es como, como un dibujo animado, es como una película para niños, mala, porque hay películas para niños muy buenas, una mala película para niños donde se simplifican en buenos y malos. Pero tan cierto es esto que retomo y sintetizo lo del Canal 4. Sí. Había gente que me decía, pero ustedes estuvieron violentos ese día. Primero, empecemos por decir lo siguiente. no metieron 10 coraceros de la Guardia Republicana allí a sacarnos, porque la única violencia nuestra fue decir, de acá no nos movemos. Eso fue real. Pero absolutamente pacífico, sí. porque además es una ceremonia pública. Por lo tanto, no había derecho a sacarnos. Uh -huh. Teníamos todo el derecho. Claro. Si tanto se habla de democracia y de derechos cívicos y ciudadanos, ¿cuál era el fundamento para sacarnos? ¿No? Bueno, qué hicimos nosotros? Resistimos. Nos meten, es verdad que esos 10 milicos nos empezaron a empujar y nosotros lo que hicimos fue los empujamos a ellos. Claro. Uh -huh. Se dieron cuenta que para sacarnos efectivamente tuvieron que traer 50, 100, o sea, entraron ahí adentro, yo qué sé, ahí no puedo calcular cuándo vienen los refuerzos. Sí. Pero la violencia inicial la ejercieron ellos, nosotros no resistimos, y agreguemos, no fue tan, tan violento porque no hubo un vídeo roto, un mueble roto, lo dije toda la vida, sí. en la prensa, en la época que nos convocaban. Yo llamé para esta vuelta, sí. a estas bocas mías, reíste. No, claro. No quieren saber nada. Sos no, el no, demonio... Ya cumplieron. El demonio terrorista. Claro. En aquel momento no tuvieron más remedio que aceptar que fueran, no Pero vuelvo eso que decías vos. Entonces, nos escuchan la semana pasada. ¿Y quién sabe cómo fue la historia? Sí, claro. ¿No? ¿Quién dice...? la 36. Vamos a los medios reales. O si no, lo, lo que podemos hacer en las redes, como decimos vos, es un trabajo, es todo un trabajo que no es lo mismo, y lo mediático de prensa pública y los canales de televisión, porque la gente, no nosotros lo vemos en la olla, sí. la gente que en general no tiene celular, no tiene plan no tiene nada. Mira la, la, mira la tele, vamos a decir la verdad. Claro, claro. Entonces hubo gente la olla que decía, vos Álvaro, ¿por qué leo con los milicos? Claro. ¿Entendés? Entonces eso que, exacto. Entonces vos vas, tenés que explicar una vez más cara a cara, la desventaja absoluta sí. de todo lo que ocurrió. Quedás sí. vos como el terrorista. Sí, claro. Vos decía lo, de lo de Positos y en, en, en, la, en, en la tanda, tanda hablábamos. Un, un homenaje, no, un reclamo eh, por las mujeres israelíes secuestradas por Hamas. Eh, las palestinas no, no están presas. Las, palestinas no, no, no, las palestinas no. Ya no no digo ni las muertas. No están presas. Solo ellas. Y en primera fila ayer ahí, en Positos, son siempre las movilizaciones por Israel, son en Positos, eh, Laura Raffo y Valeria Ripoll. Y lo que decía Jaime Clara de los medios. Jaime porque Clara, claro. Porque a cómo inciden los medios. Nosotros estamos parados aquí, sí. en Yaguarón 18, los el día de la marcha. Tenemos una anécdota, y estábamos con Alejandro, el de Toledo. Uh -huh. Y llega una mujer y nos dice, ¿esto es a favor de Israel? La miramos, la miramos. Dice porque lo de jamás son terroristas. Entonces claro. la Brasil, yo no sabía ni quién era. Claro. Me podría denunciar y ella estaba sentenciado <risa> y va a preso. Dice por... sí, Alejandro, Álvaro hace sorpresa con Terrorista, dijo, te venionista vos, morocha laburanta y te mata, ¡remi! Claro. Entonces, todo explicar, pero quita la imagen de la gente, sí, terroristas, sí. de jamás. Los terroristas son los pobres y gale. Ese intrago es que han hecho los medios, es más sí. dentro del frente amplio. Hasta el propio Vargas. Termina hablando de terroristas. Uh -huh. no vamos al tema, pero volvemos en un sentido, porque es lo mismo. Sí. Nosotros quedamos esta vez como los terroristas. Y si no desmentís, si no clarificás, si no hablás, y ahí es donde está el efecto de la sentencia. ¿Por qué lo hicieron? Porque saben que ganan, avanzan, y por supuesto, siguen impunidas absolutamente. Sí. no enterrada mientras se vaya, muriendo la historia, y así será la triste, el triste final. Espero que la generación de los jóvenes, creo, tengo la ilusión quizá, puedan tener una reacción frente a toda esta losa gigante de hormigón que le han puesto a la historia vivida del pasado, no presente vamos a hacer una pausa más está saludando Silvia Guzmán, creo que la conoces a Silvia, <risa> que también. da los buenos días a todos los compañeros de la radio y dice, escuchando al condenado si lo mandan a realizar tareas comunitarias, le tienen que descontar cuatro años de ardua tarea en la, en olla. la olla. Abrazo y buen día de lucha para esas compañeras. Eh, que Yo voy a lo mismo cuando empezamos. Eh, a vos te pueden dar como tarea comunitaria la olla, que ya la estás haciendo. Así que podría ser. Bueno, seguimos conversando con Álvaro. Vamos con dos mensajes más. ¿eh? Martín dice, saludos a los jaume, Irma y los otros procesados no están solos, arriba los que luchan, Martín de Sallago. También escribe Javier de Florida, dice buenos días, el agradecimiento a Jaume, no lo conozco, pero lo tengo en alta estima por su trayectoria social, gracias, dice Javier en este mensaje. Muy bien. muy bien, muy bien. Bueno, estoy viendo acá, acaba de pasar una compañera, Patricia, sale con un cartel abajo del brazo, se ah. va para la Plaza de Libertad. Empezar ah, por ahora, la movida que, de hoy, que ya la escuché marzo, yo. Va a estar juntando firmas claro, en la solidaridad con las mujeres del pueblo palestino. Así que ya... Son 10 menos 20, 10 yo 20. creo a partir de las 10 van a tener una puntualidad un impresionante. un saludito a Silvia, porque tenemos pensado acá con Ángeles y me ponen tarea comunitaria en la olla, sí. Silvia, qué, qué fiesta no vamos a hacer va a en Toledo. La que fiesta, venga a Toledo. Ahora lo haremos. Bueno, Álvaro, por supuesto que todo esto no ha detenido las actividades que ustedes no, hacen, la de no, la olla, como decías, no, no, no. que siga adelante. Yo quiero sí quiero una cosita que me parece importante eh, destacar, porque vale la pena uno, uno a veces es como uno, es un viejo tigre, no le digo de, de soberbio con unas cuantas manchitas en el lomo. Ajá. Desde muy chicos supimos qué queríamos y cuál era la lucha. Entonces, claro, yo se acabo cuenta primer año del que caiba tenía yo preso, fue de jefatura tenía 17 años, era menor de edad, ¿no? Y ahí los primeros palitos en el lomo <risa> y eran ahí. La historia para algunos de nosotros es simplemente algo que se sabe algo más de lo conocido, de lo sabido, suma en esa línea de que no tienen recontra, en la medida recontra, como dice el comunicado, ¿no? Estamos la mira, es cierto, estamos la mira, decididamente. Tiene costos, ahí donde yo vengo, y ahí me pongo un poco no solo de padre, pero también este eh, como solidariamente el punto de vista humano, un indio Varela ahora, ¿Eh? por ejemplo, es el indio, como Eduardo, que son funcionarios públicos, porque trabaja en UTU, el indio trabaja en la intendencia, pueden ahora sí con la sentencia definitiva ser objeto de un sumario, ¿no? Ejemplo de costos que tiene esto, sí, sí. más allá de lo político ideológico. Claro. En el propio Diego, digo, porque en un momento le digo, Diego, venís a la 36, estábamos en la olla, ¿no? Y, y yo me di cuenta, en la historia del fútbol, vos, Marce, que conocés, uh -huh. Los primeros que le dijeron a Diego, la semana, te lo cuando sale la noticia, vos vas preso, te le mandan al fútbol. Sí, sí, y en el mundo del fútbol uh -huh. no se no nos caracterizamos por ser revolucionarios, e izquierdistas por o supuesto. Este que, que, que aplicábamos ahora estamos de bien, ¿no? todo lo que conocemos al fútbol con eso, o sea, ha tenido costos personales esta historia. Que en tu caso, historia como la de Irma, como la mía que arrancamos militando, la tuya, Ángeles. Somos esa generación ¿no? la de... <risa> que arrancamos en aquella Bueno, hicimos una opción, son costos que los tenemos asumidos, y bueno, punto. A veces a uno le da, incluso a mí como padre, me pesa, ¿no? Porque tengo claro, más allá la conciencia de mis hijos y de por qué ese día estaban presentes, estaba toda mi familia, estaba mi compañera, estaba todo el mundo aquel día, y subieron. Claro. este Tengo claro cómo pesa esto en la sociedad. Entonces, bueno, simplemente, este, ¿qué verdad? Y la gente lo sabe. Entonces, ah, detalle, más allá del sentido político que tiene esto, y que por supuesto tenemos que seguir golpeando fuerte con el tema de la impunidad, qué pasa por acostar históricamente lo que ha sido la incidencia de este progresismo tan nefasto que estamos viviendo. Yo lo de hoy si lo voy a encajar con lo de la sí. soja, porque tiene que ver con porque el progresismo decíamos de, de meter Entonces, esto en medio de, en la, medio de, la, de exact, lo que están haciendo exact, exactamente y yo diría, y acá dos cosas distintas ¿no? una, el efecto que esto tuvo en un lugar como la olla y el efecto que esto tuvo en un, en un espacio en un escenario como el de la comisión de las soja, que luchamos contra la soja transgénica, totalmente distinto, y creo que sí que la audiencia 36 en eso fina y la más fino de la fina audiencia puede entenderlo en el espacio de la olla si le decíamos vamos a incendiar la suprema corte teníamos acá y crémelo no así como vinieron a la marcha nuestra el año pasado este llenamos un ómnibus que vino gente adherida y, y solidarizándose 100 personas 200 personas traemos y el sentimiento de solidaridad es absoluto y sus circunstancias amplia Pero no solo el hambre, es la exclusión, todo lo que implica la exclusión. Yo si uno viene aprendiendo una cosa que me parece importante transmitirla es la olla es también el aprendizaje para quien está hablando, para Silvia, para todos nosotros, porque no vivimos la exclusión. En todo caso la podemos sentir en lo político, sí. esta que puede sentir digo en el fútbol, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, "Mira, oh, patotero, terrorista", que hicieron en aquel día, ¿no? Bueno, esto lo sienten ellos en toda la sociedad. Entonces, es el hambre, en la flacura. Este digo que sea es un alambre. Seguro. Es el hambre, es la falta de trabajo, desesperados. Ahora en la uva salió la changa de la uva, ¿no? La cosecha de la viña. Y nosotros hicimos la lista, tenemos 20 y pico, casi 30 de la, de la olla que van. Pero ¿saben cuánto les pagan no. por cajón de uva? 14, 15 pesos. ¡Por el, cajón! ¡Por cajón! Y hace 10 años que está igual, 10 años que escuche bien sí, la, sí. la audiencia. Y para ser regular, matándote, porque yo estoy trabajando en la tierra y sé, sí. ya estoy viejo, estoy más lerdo, me cuesta más, tengo una fajita en la cintura... No sé, tenés que hacer 80, 100 cajones. Es una locura de exigencia para poder redondear mil mangos, 800, mil mangos en un día de Los pasaban a buscar en un camión. Eh, bro, ¡Van llevarlo. como ganado! O ganado en un camión. Exacto. Los Va. levantan en la ruta. Perfecto. Todo eso. Entonces vale la pena decirlo. Ese es el Uruguay real, ese sí. que el cuquito, este señorcito, ¿no? El otro día en su discurso frente a la asamblea y y digamos, déjenme que me saque un poquito de la bronca. Yo venía de Cristina la mañana siguiente, este, y escucho Montescarlo que entrevisté uh -huh. le pregunta al Pacha Sánchez. Pero miren quién. Aquella historia de que el MMPR era la izquierda dentro del FA, sí. aquella historia de que el Pepe era, ¿no? Lo revolucionario que no era Tavares Vázquez, uh -huh. aquella historia, no me Marceli sonría, todas esas cosas, Pachita era, ¿no? El futuro sí, sí. Sí, promisorio, sí. joven, ¿no? Le preguntan usted, el periodista, lo escuché yo, ¿por qué aplaudió el discurso de la calle en determinados momentos? Y bueno, por ahí algunas cosas buenas dijo. Ustedes se imaginan, y ahí sí, terrorista Jaume, ya me, me, me, me Imagina a cualquier militante en serio del 26, de cualquier lugar, de la Unidad Popular, aplaudiendo un discurso. Lo dijeron, es, lo dijeron varias figuras principales de la coalición que esta es una demostración de lo que es el Uruguay. por eso, todos los partidos lo aplaudieron. Entonces vuelvo a lo, a lo que arrancamos. Imagina la gente en la olla lo que siente. es Uruguay que describía el amigo, la calle, chico, ¿dónde está? En Toledón está. En la cancha de no está. Bueno, quiere decir que el efecto que tuvo esto en la olla al revés. en que Es lucha claro, y es ánimo. Claro. Es distinto en la comisión de la SOJA. Uh -huh. Porque... El canario, en general, tiene muchos preconceptos, Seguro. le entran muchísimo, y no lo digo mal, sí, digo sí, cuidadosamente, sí. hemos hecho todo un trabajo a largo de años, por algo nosotros los 19 de junio decimos, tenemos que ser respetuosos, tenemos que protestar de manera que no generemos rechazo, tenemos que convencer para que se entienda. Sí, sí. Entonces, si ven todas las imágenes que puse la semana pasada, Canal 4, con toda la violencia que cierto en un momento hubo violencia cuando nos meten en no homelico claro. ¿no? inevitable uniforme, entonces ¿eh? ¿qué siente un canario que está en la chacra? ah estos son los metelíos siempre son... no como también agrego cuánto nos dicen? ah ustedes 100 con una usa popular al cabo de cuatro años alimentando pichis que no sí, tienen sí, trabajo claro. en la tierra claro. textual ¿eh? sí, sí, sí. Sí. vivimos discutiendo esto sí, sí. entonces yo y le digo mirá yo, ahí le digo se hace una cosa? ¿cuánto está el cajón de huevos? conté así Ahora, ¿veniste vos, papá? Seguro. Vamos juntos y después quiero hablar. Yo que tengo chacras, laburo la tierra y sé lo que es doblar el lomo en la tierra. Volvemos. Voy a que en la comisión de la soja, que además, como a ese nivel se pudo resolver, razonablemente, nadie dice locura, pero endeudándose, porque sí. es increíble sí. el nivel de endeudamiento que ha generado esta sociedad de consumo en la gente laburanta. Mm y media, el productor chacrero todo lo demás, está lleno de deuda sí, sí. entonces vive todo el día atrás de la zanahoria a laburar entonces toda esa mecánica y de consumo te lleva a que la lucha en este momento para la comisión esté floja realmente, así como está la olla de 60 la comisión hicimos la primera reunión del año Chicuela, eh, los más militantes sí, sí. Pero está faltando esa polenta y ese número Porque hay una relación siempre entre polenta ¿No? Pasa con las hinchadas ¿no, sí, sí, este, pues, Entre la cantidad Y la fuerza que tiene una hinchada Bueno, se está faltando como comisión Y sin embargo, voy a relatar esto Que es clave sí. Dicho sea de paso, no es casualidad Y lo hemos dicho muchas veces en esta radio Cuando uno afloja El poderoso, tiene clarísimo Que uno afloja Y una cosa son las conquistas jurídicas La ley sí. La letra nos pasó con el agua, nos pasó con millones de cosas, con las hojas en este caso para la zona 1 y otra la realidad. Sí. Si el pueblo vigilante no pone en práctica con compromiso de lucha sus conquistas, te pasa por arriba. Es letra muerta lo conquistado. Entonces, ¿qué no pasó? Salimos. ¿Sabe pasado? Como Abel, una compañera estuvo acá, ¿te acuerdas aquella? Sí, me acuerdo, no, me acuerdo, ¿cómo no? Salieron a recorrer. Salimos a recorrer y Dios salió por su parte toda la zona 1, la plantada. Toda plantada soja con soja de esta altura de 70, 80 centímetros con chaucha. Y en particular o sea, esto se, se había logrado que que diga la ley departamental Perfecto. que no se puede plantar soja en determinada zona. Tal cual, tal cual. la zona productiva 1 sauce y sus alrededores ¿cuál? tiene 12 municipios, lo hemos explicado muchas veces acá. Lo que otro día le podemos hacer el programa de vuelta, pero ahora vamos a sí, sí. Pero enganchándolo Y todo plantado. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros no tuvimos el efecto de lucha, el compromiso, poniendo en práctica las medidas. Por supuesto, partamos la base que el Estado no fiscaliza. El Estado está dando claro, algo no es no es. si, y ahí vuelvo, y acá vengo a hacer mi catarse con el amigo, ¿Mm? si se enoja mucho... Tengo claro que puede ser que los víveres que nos dan a la olla lo quiera cortar, pero tenga claro que ahí va a tener que bancar a toda la negra de la olla en la plaza Canelone o en la casa de él, porque de nosotros no se va a librar si quiere cortar los víveres, mm. eso, clarísimo. Aunque esté yo en el penal de libertad, agreguemos. Orsi dijo, antes ayer un periodista le pregunta soy la Zafap, otra de las luchas importante en este momento es todo el tema del plebiscito. Mm -hmm. ¿no? Y otra que mienten, lo ve si los medios, dan asco. Dan asco con lo de Palestina y dan asco con lo del plebiscito, ¿no? Porque es increíble eh pero la impunidad que tienen para mentir. La misma impunidad que tuvieron con el derecho la tienen para mentir todo, es que roban la plata, vamos a robarles la plata, ¿no? Este a los trabajadores, que es increíble. Sí. Bueno. Le preguntan él si pero este no estaba de acuerdo en el año 96, este con la línea del Frente Amplio que era opuesta, justamente en ese afán Sí, sí, sí, así es, ¿eh? como que estamos hablando acá. Yo en el 96 estaba en contra de esa ropa, pero ahora cambié. ¿Y yo? ¿Ya? ¿Ah? Claro. Entonces, esto es lo mismo, en el 2008, el hombre fue uno, la que estuvo en Cuchillas de Rocha luchando, luchando contra las hojas, contra sí. el modelo sojero. Entonces nos contestará, ahora ya no está más intendente, y si vamos si fuéramos a hablar con él, ya. ahora está en su campaña, y ahora cambié. Claro, claro. el año pasado... Fíjense, pequeño detalle, lo dijimos en esta radio, porque vinimos después, ¿se acuerdan? <risa> en octubre, sí. el Día Mundial de la Alimentación, sí. 16 de octubre, ¿con quién se abraza Orsi? ¿Con globo Copatel? Sí, sí, sí. Es Está el sojero bien. más es grande. El video impresionante Exacto, que publicaron. Exacto, el imperio globo Copatel, uh -huh. es el imperio de la soja en el Cono Sul. Uh -huh. Claro, el la No solo en Argentina, en todos los tiene campos soja en todos ¿De quién estaba Abrazador, Orsi? ¿sí? con el Pepito, por supuesto, con al su lado. padre político al lado, sí, claro. avalando. ¿no? Claro que le va a agradecer toda la vida su carrera a Pepe. Congruó, comate. Entonces, nosotros tenemos un problema enorme. Así como tiene la gente de la olla el enorme problema del hambre y, le, y el trabajo y la vida, acá tenemos cómo evitamos, porque esto es un retroceso tremendo para la contaminación, para los efectos. Gracias, sí. estoy sin letras, Marcia okay dice? ¿Que se calle este viejo loco? ¿Qué no. dice? <risa> <risa> ¿Cayó Vicente? No, sí, es un tema de la olla que después Ah, está, que... ah, perfecto. Sí, y después lo le te... Pero volviendo, ¿es un tema serio? Sí. Porque no estamos teniendo una intendencia de Canelones que por lo menos tenga, se dé mínimamente la característica. El año pasado, el primero de diciembre, hicimos una movida. Lo efectivamente comprometido vino el director de la Agencia de desarrollo Rural, mm. Pablo González, Y dijo que estaban haciendo, para resumirlo, lo posible. Bueno, muchachos, lo posible es nada. Si uno mira esto... ¿Plantar? era posible Pero es no. fiesta. Entonces, otra que está ausente, claro, capaz que Ortiz se se cuenta cuánto habrán puesto muchos de esos ojeros poderosos Fernández, el número uno, que es tipo máximo Castilla. Sí, bueno. Violento, ese sigue, es violento terrorista, terrorista del poder. Violento, prepotente, ¿no? Este, por supuesto, hace lo que quiere con el mundo, ¿no? Pues como lo Fernández hicieron con Fripur, con todo. Claro. Vamos arriba. Bueno, estamos en un problemita, que es efectivamente lograr que el Estado se ponga los pantalones porque nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a quemar campos de soja? Y ahí nos va a pasar, ahí sí vamos a ser los terroristas como los mapuches en Chile, ¿no? Eh, con los plantos. Bueno, ese es el estado real, pero evidentemente esto implica una reacción de la comisión y es la tarea que tenemos entre manos urgente del punto de vista de la lucha social, ¿no? Ahora viene el, el 22 de marzo es el tema del agua, del agua. El Día Mundial del Agua, después el 19 de junio, bueno, tenemos perspectiva rearmar un poco ese ejército social, este ese cuerpo social de lucha. ¿Por qué nos pasaron por arriba? Vamos sí, a ser bien honestos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, le, los temas igual siguen pendientes. Ah, porque cuando dice lo de la soja, no está diciendo me gusta que planten o no me gusta. Está diciendo, hay gente, acá estuvieron en la Perfecto. radio, gente que tuvo que dejar el campo. Pero, porque se fundió, porque no puede ir para adelante si le contamina esa soja, le contamina el agua porque le echan venenos a la soja esa agua, por la lluvia se la lleva a las fuentes de agua Todo. con eso es por eso decimos llegan. en defensa del agua con misión contra las hojas transgénicas entonces hay un momento que vos tenés que por más que quieras seguir peleando tenés que decir, bueno, pero esto lo tengo que cortar no puedo seguir en el campo eso y, es muy grave y eh, ni que hablar, lo que creo que acá tenemos que hacer es romper, quebrar un poco esa sensación de parálisis que nos genera claro. el poderoso cuando aplana el derecho, ah, sí, este sí. era un derecho habíamos conquistado con todos los fundamentos que acaba de decir, y bueno, estamos es ahí. Es como ¿no? en todos los derechos. Vos exacto, perfecto, vale de, de la mujer de hoy, como o sea, todos. Exacto, puede estar en el papel, estar las todas las definiciones, los, las declaraciones de Naciones Unidas, todo, pero si no está la gente en la calle, ¿se ¿sí puede valer? Eso, en eso es no la línea. Yo tengo una cosita, se habla para sí, sí, sí. de la olla, después vemos, que es... No solo agradecerles, transmitirle lo que significó Kiyu para la gente de La Olla. Porque no, no lo habíamos hecho. La pasaron muy eh, bien, ¿no? Eh, ¿no? No solo... Vos pasaste lado y sí, después sí, se sí. hizo un videíto, ¿se acuerdan? Sí. Pero hasta el día de ayer que tuvimos reunión de La Olla, nosotros hacemos una reunión mensual, este se sigue hablando, es impresionante marcó, lo que sigue. Claro, claro. Lo que mar, marcó ¿verdad? para esa gente, sentirse bien queridos, disfrutar, conocer el mar, compartir estar sí. es un día en el cual por lo menos sí, sí. el olvido de la miseria, Exacto. la pena, el dolor, ese mundo cruel. Y lo lograron y lo lograron. Y, se se logró, lo y que yo quedó claro. en la cabeza como la señal ¿Quieren positiva. Volver. Quieren volar. <risa> es más, ayer se resolvió empezar a juntar pesito por pesito para el año que viene, Y bueno, mira, yo voy a la radio mañana, voy a transmitir. Claro. Que ya Estaremos invitados para el claro, que viene. Este. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que está Pero bueno. Había un mensaje ahí. Sí, cumplimos con este audio de Rina. Buenos días, compañeros. Saludo a todas las mujeres trabajadoras y luchadoras. Y saludos a ese compañero tan especial. Muchas gracias, compañero, aunque no te conozca. Porque tú tienes dignidad. Entonces a ti nunca te van a elegir los judíos. Van a elegir un asesino como Barrabás y ladrón y a ti jamás, a ti te van a crucificar. No importa, habemos muchos crucificados peleando contigo y apoyándote. Un excelente día para todas las compañeras y compañeros ahí estaba el audio muchas gracias Dina muchas gracias hay un reconocimiento ¿eh? ahí ¿no? que llegó que llamaron por teléfono si sí, por un tema de la olla que ahora se lo vamos a pasar a ah sí. a eso no era entonces eh, sí. pensé que había para leer aire ah, no, no, no, no no no bueno eh, cerramos por acá eh, gracias por haber venido y cualquier novedad que haya soy yo quien tengo si sí, lo único puede pasar digo, y eso les quedó claro en la charla que donde el juez no cree donde el juez se ponga impertinente <risa> claro. y nos quiera castigar, bueno, y sí. Supuesto, Otra que tenemos da. a la 36, sí, y, ya, sí, sí. Ya, ahí sí, y haremos el scratch donde sea, pero capaz que no pasa nada, y, y está todo quieto en esto. Ya el castigo fue político. Pero bueno, en eso estamos, muchas gracias, insisto. Gracias, clave el laburo. Una cosa que es importante que hablábamos en la tanda con Ángeles, apoyar económicamente a la radio, ah, sí, porque sí. estos medios son medios de lucha que no van a... Si no los defendemos sí, con si la lucha, es verdad, como... todo Exactamente. Si no lo defendemos, todos los que sí. difundimos nuestra historia, no lo sacamos solidariamente adelante, no camina. Así Álvaro que muchas ja, gracias. Muchas gracias por haber venido. Saludos a igualmente, todos. Saludos La Hoya y a Diego. A los dos, Diego. A tu hijo ah, y a... Y al otro, y al Diego, Diego La Hoya. Al... Vamos a ver, ahí está el Diego. Nuevo.